522-6803. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. La otra, La otra no quiere ser una más. Quiere ser la otra. La otra a Un programa de amor y de odio al arte y al pensamiento La otra, domingos a la medianoche en mi encuentro un mundo para que ande... Ya salió Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira Conseguilo en la tribu, Lambaré 873 Esa es mi revolución Producen Calican Records Correp La Tribu este en el viento el amor que llevo dentro Cuerpo Rock de acá 2 el nuevo libro de Ezequiel Ábalos La historia del rock en Argentina entre los años 70 y 75 contada por más de 60 músicos que estuvieron ahí incluye un CD con todas las entrevistas Rock de acá, dos 70, 75. Desde la separación de almendra, humana y los datos pasando por barra, plapezada, pescado, papa blue e invisible, hasta la separación de los oyentes. ¡Shh! La verdadera historia contada por sus protagonistas. Rock de acá, 2, de acá. La otra, Jaino, y el doctor John Sunfei, tengo un muitón gacha de chava. La otra no quiere ser una más. Quiere ser La Otra. Tengo. Sin fe. La Otra, un programa de amor y de odio al arte y al pensamiento. La Otra, domingos a la medianoche. Fin de Espacio Publicitario. La Tribu. 25 años Encendida Me gusta Encendida Clásicos No, no, tanto no Te encontraré una mañana Heavy Retro, Retro. Experimental, Experimental. Experimental. Acústicos. Desde la postura del que dice de más y hace de menos. Eléctricos. Eléctricos. Acá está lo que buscas. Acá está lo que buscas. Acá rock. Se cayó con un joint, se veía venir mi Kobe no va a sufrir por los demás y además la lengua popular se va a mojar van a tomar para no olvidar no quieren dejar el mando de la sartén y con razón casi tenemos razón Nadie miraba pero se veía venir, no quieren dejar de curtir y de darse merecido bacanal, igual no somos menos mortales que algunos animales, vegetales, en permanente peligro de extinguirse de nuevo como la ballena azul. Quiera o no se tropieza veces con la misma piedra La nafta esa no era gasolina Argentina te dieron alfeta de propina ¿Será que regalaban serpientes en almíbar? Mi barco no se hunde en cada esquina Estoy entrenando en la grande muralla cochina Y en Argentina Acaba de empezar la mañana. son las once de la mañana. Cualquiera tiene complicaciones, los leones parecen olvidarse Que nunca fueron vegetarianos Al destino le faltan las dos manos y juramos con gloria vivir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 Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa, ¿eh? un nuevo programa de Acá Rock. La verdad que tenemos muchas ganas de mucha información, tenemos muchas cosas y quiero compartirlo con ustedes. Primero con mi amigo Gastón Escudero. Hola Gastón, querido. ¿Cómo andas Hernán? Muy buenas noches, muy buenas trasnoches para todos, porque como siempre la trasnoche de los sábados está Acá Rock. Exacto, en la producción está Paulita Berti. Mandamos un beso a grande a Paula que siempre nos ordena y bueno, nos tira muy buena, muy buena data. Hoy se ha reincorporado y hay mucha papeleta arriba de, de la mesa. Eso está bueno, eso está bueno. En la operación Juan, eh, nuestro broken and finger, él tiene la magia en la yema de sus dedos hoy. Así que gracias Juancito por estar operándonos. Así que bueno, tenemos un programa, como les decía, muy cargado, pero muy cargado. Eh, a todos aquellos que nos saluden en las redes sociales, que son las siguientes, eh, bueno, lo vamos a nombrar aquí en la Si te querés comunicar a través de Twitter, lo podés hacer en arroba rock de acá, ¿ok? Si lo querés hacer a través de Facebook, podés entrar a nuestra fanpage, que ponés facebook barra eh, rockdeacamundial. Si no, también podés comunicarte por teléfono al 4864-0489 o al 4866-1095. Si querés escuchar este programa y lo querés revivir en algún blog, Puedes hacer, hacerlo entrando en acárockok.blogspot.com Exacto, vos sabés que, bueno, les decía que teníamos muchísimo material Vamos a contarle todo lo que pasó en el Cosquín Rock eh, Estuvimos por ahí, hicimos toda la cobertura La verdad que fue un, un evento increíble, con muchísimas bandas Mucha gente, muy cargado todo, eh, horarios difíciles Porque eran muchos escenarios, estaba el escenario principal, el escenario Movistar Eh, había una carpa de Pepsi en el centro, el hangar, que era metal para todos, y el escenario cerró, o sea, era muy grande todo, era difícil cubrirlo, pero hicimos lo que pudimos. En ¿Cómo hacías? ¿Ibas para un escenario, después para otro? Iba para todos lados, iba me movía, porque teníamos la conferencia de prensa, y después las imágenes que eran eh, al lado del escenario, que nos dejaban hacer tres o cuatro temas, pero bueno... Eh, el primer día, sobre todo, fue el más descontrolado, pero después eh, se fue calmando todo, ¿no? ¿Era todo en simultáneo? Todo en simultáneo. De hecho, en Rital de Ciro no pude llegar porque estaba tocando Alma Fuerte y íbamos y veníamos. Claro. Eh, bueno ya le vamos a contar cómo fue pero bueno, bueno vamos a contarle todo lo que pasó en el, en, en el Cosquín rock eh, estuvimos con salta la banca que es lo que vamos a las notas que vamos a pasar hoy en el día de hoy tenemos notas con todos te quiero poner ¿eh? hay muchísimo material exacto pero eh, estuvimos con salta la banca y bueno hoy nos van a contar les vamos a, a mostrar todo lo que nos contaron ahí en el Cosquín rock también eh, te vamos a contar que el, el domingo 8 se presenta en el teatro argentino de la plata Eh, la obra de teatro Mica sobre Marita Verón y vamos a hablar eh, con uno de los organizadores es el caso de, de Marita Verón y la lucha que ha hecho su madre Susana Trimarco en esta obra se resumen un par de eh, historias también relacionadas acerca de la trata de personas. Eh, vamos a también tener aquí, en vivo, en un ratito nomás, a Diego Misraji, ¿eh? un gran violero, gran violero y, y gran músico, que, bueno, vamos a charlar un, un poquito y que nos cuente eh, toda su carrera y cómo, cómo está, qué es lo que está haciendo ahora, más que nada. Además que Diego está presentando Duro y Parejo, que es el corte de difusión, Exacto. que estuvo grabando en 2013 y 2014, y hoy nos va a contar de qué se trata. También vamos a hablar con los chicos de La Caverna, que se presentan el viernes en La Trastienda, así que vamos a tener esa salida que en cualquier momento, calculo que en una horita más o menos, vamos a poder charlar con ellos. Son amigos los muchachos de la caverna, siempre hablamos tienen muy buena onda. Exacto, y también vamos a tener eh, una charla, una notita que le hicimos a Amel, que es una gran banda, en los cuales tiene una particularidad que, bueno, eh, la familia Spinetta ronda esa banda, de hecho, el baterista es el hermano de Luis Alberto, ¿no? Así es, incluso en Artó... el disco está grabado en la batería por, por el hermano del flaco exacto y te quería contar también que lo produjo ¿quién? Tweet González o sea que ya venimos dos semanas seguidas eh, con, con lo mismo con el mismo tweet y que anda dando vueltas por acá <risa> por, por la tribu tenemos muchísima información la semana que viene va a estar Ciro Fogliata así que estén atentos con eso eh, vamos a estar charlando con él seguramente eh, tal vez venga no sé vamos a ver cómo lo vamos a manejar pero tenemos muchísima información como les dije para mí Eh, yo fui a ver a Andrés, obviamente, el primer día, que fue el que cerró en el Cosquín Rock, pero me sorprendió muchísimo las pastillas del abuelo. Ahora, por eso quise arrancar con Andrés, para tener más o menos la idea. Les quiero recordar que en el primer día Andrés cerró, pero estuvo a y con los auténticos decadentes, Guasones, Laberizo, Pez, Leiva, Perro Diablo, eh, Un Even y Los Echeverría y Cuatro Alilo. Tenemos notas con todos, o sea que vamos a ir... En, dando vueltas de a poquito y vamos a ir desmenuzando cada una de esas notas pero todo no se puede en un solo programa te imaginas son dos horitas eh, que no, no, no alcanza vamos a ver hasta dónde llegamos Exacto, haremos ¿no? todo lo posible porque entre todo el material hasta donde llegamos lo vamos a hacer Andrés Calamaro les dije, está sonando para mí fue un show muy particular cuando entremos en la nota con Salta a la Banca vamos a hablar un poquito de lo que hizo Andrés eh, tengo alguna crítica así que bueno es lo que usted tiene críticas hacia acá sí sí sí una crítica es como que bueno no solamente yo varias personas me lo dijeron Ajá. en off pero bueno yo lo voy a tirar al aire pero siempre hay críticas constructivas no Está muy bien. desde acá humildemente como fan si quieres pero bueno eh, una crítica por eso hubo. por eso le decía un fan una crítica hubo eh, bueno le decía que bueno tenemos toda esta información y muchísimo más porque también ah me olvidaba <risa> estuvimos en el show de Leiva. ¿Eh? Leiva, ex cantante de Pereza. Pereza todos se acuerdan, bueno, estuvimos en el show estuvimos charlando con él también en la ciudad de La Plata y bueno, va a tocar ahora en Buenos Aires va a tocar con Guasones y también creo que viene a la radio la semana que viene estamos a punto de confirmarlo, pero bueno, si llegamos ponemos la nota con el maestro Leiva también ¿eh? así que bueno, ya les dije, tenemos muchísima información pero bueno, vamos a escuchar un poquito de Andrés eh, que fue el que abrió el Cosquín Rock, el que cerró mejor dicho, ¿no? el Cosquín Rock, el primer día y que fue bajo la lluvia, que ya le vamos a contar cómo fue. Y cantó este tema, Estadio Azteca aquí en la Carrota. <música> tu botella vacía esa que antes siempre tuvo gusto a nada apretando los dedos agarrándome dándole mi vida a ese para avalanchas Si el estadio Azteca me quedé duro, me aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones También hay caramelos con forma de corazones Dicen que hay bueno malo, dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos Muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada La previa de tu noche es acá, rom. en la Car Rock y ahora en un momento particular, ya que bueno, no hablamos de música, pero sí con algo que siempre creemos que tenemos que estar involucrados y, y me parece interesante traerlo aquí al programa y a la radio. Por eso vamos a hablar con Federico Bach, secretario de la seccional La Plata de La Bancaria. Hola Federico. ¿Qué tal? Noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Che, muy buena la idea. Eh, contanos un poco lo que va a suceder en el teatro argentino. Eh, mira, bueno, nosotros asumimos hace poquito, el 5 de enero, eh, somos la autoridad nueva en la sección la plata de la bancaria, y bueno, una de las primeras gestiones que estamos haciendo, eh, estamos llevando adelante, nos, se nos ocurrió la idea de, de por, el, por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, eh, invitar a los bancarios, digamos, a la hora de Teatro Domingo. ajá, la obra de Teatro Mica que habla sobre sobre la vida de Marita Verón, exactamente en realidad es eh, es una obra, es una obra teatral eh, que trata sobre la de la, de la, de la de la violencia de género en otro país, está estirada en la lucha de Susana Primarco es la madre de Marita Verón, hola sí sí ¿de dónde es la, la, la el equipo que hace la obra? Mira, la, en realidad la, la obra nosotros eh, la, la, la, la conseguimos por intermedio del Senado y en realidad está, está trabajando, digamos, eh, no conozco el equipo, sino que fue por intermedio del Senado que la podemos traer. Uh -huh. En realidad, eh, Mica en realidad fue premiada y, y, y desarrollada como respuesta al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas y de su campaña de unido para terminar la violencia de género contra la mujer tengo una una consulta el, el teatro se puede ir este, libremente hay que abonar alguna entrada contanos en realidad la idea eh, son nosotros tenemos una seccional media grande y, le, y la idea no realidad na, eh, nació y eh, para los bancarios en relación es cero cero costo digamos pero eh, la idea siempre fue trabajar con los afiliados, Ajá, en realidad obviamente siempre trabajar con los afiliados ya que tenemos unos cuantos afiliados afiliados acá en La Plata que son mil y pico, mil y pico en la sección. Aparte el Teatro Argentino es un lugar hermoso como para ir a ver eh, una obra y bueno es semejante obra también mucho mejor todavía sí en, en realidad por ahí podemos hacer alguna nota más para adelante eh, pero calculamos que en realidad que se, lamentablemente es un espacio muy chico son creo que son 282 butacas Ajá. Y, y ojalá la pudiéramos abrir pero la verdad que estamos estamos muy medio, medio, medio. entonces el domingo 8 de marzo en el teatro argentino la obra de teatro Mica sobre Marita Verón este bueno y va a estar 18 horas el... perdón a cómo 18 horas 18 horas eh, así que bueno toda la gente eh, que sepa y que se entere que bueno va a ser algo muy interesante en Buenos Aires lo piensan hacer Eh, no te escuché. ¿En Buenos Aires lo van a pensar hacer? o piensan traer? No. Y mira es muy probable, vamos a ver si podemos eh, confirmar ah. la presencia del Secretario General Palazzo, pero, palazo, pero eh, Buenos Aires, eh, digamos que está dividida la, la bancaria por seccionales, con lo cual eh, cada uno eh, realiza los eventos que, que cree necesario Ah, rápido. ok. Perfecto, perfecto. Bueno. La idea nuestra conmigo es tratar de seguirla llevando, porque la, la verdad que nos entusiasmó eh, la movida que está haciendo y, bueno, si se puede llevar a otra seccional, bienvenido. La verdad que sí, es una obra muy interesante y sobre todo, bueno, con, para la toma de conciencia, ¿no es cierto?, eh, sobre esto que está haciendo Marita Verón, que, bueno, tanto sacrificio y tanto, tanto eh, le está costando, ¿no?, y, y, lo, y lo lleva para adelante con una dignidad increíble. y sí la verdad que sí eh, en realidad creo eh, que, que a partir a partir del lunes eh, bueno te voy eh, vamos a pedir un alimento no perecedero, eh, en realidad para poder eh, darle una mano a los compañeros bancarios en particular de Córdoba y lo vamos a agregar como parte de la entrada digamos. perfecto perfecto bueno, muchísimas gracias, yo te quiero agradecer que nos haya atendido a esta hora Federico eh, pero bueno, merecía eh, hablar sobre esta obra de teatro que se va a hacer en un lugar tan importante como el teatro argentino también, ¿no? no, muchísimas gracias a ustedes y la... Y, y la... La, la gana y el momento como para poderlo difundir, que es lo que nosotros necesitamos. Allá. Vamos a, a, lo repetimos, el domingo 8 de marzo en el Teatro Argentino eh, de La Plata, la obra de teatro Mica sobre Marita Verón va a estar ahí a las eh, 18 horas, me dijiste, ¿no es cierto? 18 horas. 18 horas. Bueno, muchísimas gracias, eh, la Federico, y bueno, nos estamos viendo, amigo. Muchísimas gracias eh, por, por llamarnos. No, por, por favor. Por, y por darnos este espacio. Por favor, un abrazo grande. Abrazo grande, Abrazo bien. grande. Es muy, es muy interesante todo esto. Una opción. propuesta más que interesante para el próximo domingo 8 de marzo. Recordemos que la obra está inspirada en Susana Trimarco, madre de Marita Verón, que desapareció, fue secuestrada y desaparecida en el año 2002. Y además la obra trata sobre. trata de personas y violencia de género Ajá. nosotros siempre dentro de nuestro espacio de rock tenemos un lugarcito eh, ¿no? que me parece que tiene que ser cada vez más grande y más amplio eh, para bueno, la concientización ¿no es cierto? Sí, totalmente, para estas diferentes problemáticas sociales vamos a escuchar un poquito más de música y ya volvemos al encauce de nuestro gran programa que empezó con todo y tenemos muchísimas ganas de mostrarles todo lo que tenemos así que escuchamos un poco de música y seguimos con mucho más acá rock Bueno, yo no solo quiero saludar a Acá Rock, sino a toda la gente que escucha La Tribu, que es una gran radio con la que siempre eh, he tenido una relación muy, muy afectiva porque hay excelentes periodistas trabajando ahí. Así que un, un abrazo, lo mejor para el año que viene, para Acá Rock y para La Tribu. I'm De la tribu roquera ¿Qué pasa en la tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas Y pasa todo lo que pasa en una casa porque la tribu es nuestra casa La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas Así que pasa de todo en la tribu La tribu Encendida Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas. Trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual. Estas personas, argentinas o extranjeras, son víctimas de una forma moderna de esclavitud, la trata de personas. Digamos no a la trata de personas. No. ...a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones... ...con el apoyo de organismos oficiales. Espacio Publicitario La velocidad de la mañana no es negociable. Tampoco lo es salir a esta ciudad que no te quiere... ...sin conectar con lo que está pasando. Sin intuir desde dónde vendrá esta vez la piña. Para eso tenés yo a lo puesto. Una hora de información de lunes a viernes a partir de las 8. 60 minutos en FM La Tribu para preparar el cuerpo y llevarse puesto el día. Ya salió el cuarto número de Revista Turba. Las denuncias ambientales crecen junto al escepticismo. La ciencia combate intuiciones y la política se refugia en el crecimiento económico. Romina Piccolotti, José Oligioja, Javier Aullero y Cristian Ferrer debaten sobre medio ambiente y política. ¿Un mundo feliz? Además, Juan Román Riquelme, perfil del último romántico del fútbol, en un juego cada vez más preocupado por el negocio, reivindica los códigos y dice que solo le importa ser feliz. Revista Turba. El Teatro Mandril abrió la jaula. Somos un grupo de artistas independientes, inventando, construyendo, realizando, trabajando en nuestro espacio cultural en el barrio de San Cristóbal. De lunes a sábados, una catarata de talleres de arte. Alquiler de salas para ensayos. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. Esquina Jujuy. O buscanos en Facebook. Teatro Mandril. Fin de el Espacio Publicitario. Las mujeres tenemos derecho a... Vivir una vida libre de violencia. Decidir cuántos hijos o hijas queremos tener. Controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de... Reducir la tasa de mortalidad materna. Impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos. Dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto. Tu decisión. 15-66-64-70-70. La tribu A mí me gusta eso, justo Me gusta Encendida Bueno, un saludo para acá Rock Con toda De parte de Amel Dale duro, loco Y no aflojes No te Seguimos en que estamos intentando comunicarnos con el maestro Mirnaji... ...y bueno, ya lo vamos a, a poder hacer... ...mientras tanto les contamos eh, todo lo que pasó en el Coquin rock, ¿no? Así es, fue una jornada más que intensa, ¿no? La verdad que sí, fue muy interesante todo... Eh, ...le decía que en el escenario principal, bueno, había varios escenarios, ¿no? Estaba el escenario principal, el escenario Movistar... ...la alternativa Pepsi, Hangar para Metal para Todos... ...y el escenario C-Rock... ...y también estaba Fuerza Bruta... que daba un espectáculo gratuito que hacía cuatro funciones diarias ¿eh? era muy interesante era una a las doce de la noche desde las nueve de la noche hasta las doce cuatro funciones diarias las mismas personas eh, sí sí el equipo de fuerza bruta eh, era físico impresionante impresionante la verdad que eh, bueno fue muy lindo el lugar sobre todo vos estabas En un, te parabas en el centro de, del, del lugar y veía, estabas rodeado de sierras, eh, un lugar paradisíaco realmente para ir a escuchar eh, mucha música y bueno, tomarte unos cuatro fernetazos también porque era alucinante cómo se vendía. Me comentaron de fuentes extraoficiales que se había terminado el fernet en la ciudad. Eh, sí, sí, es que Ajá. era impresion no había lugar donde, bueno, era el fernet, era algo... ...que tenía que estar sí o sí... ...obviamente estábamos en Córdoba... Eh, ...pero sin duda lo que más me llamó la atención a mí... ...fue eh, la masividad del evento... ...había miles, miles de personas... No ...una hormiguero. cosa increíble... Eh, ...aparte no es... ...la gente por ahí piensa que es en el Cosquín... ...en donde se hace el, el festival folclórico... ...que es justo en el centro de, de Cosquín... ...y no es no. así... ...está alejado... Eh, ...a unos 15 minutos más o menos... ...¿sigue siendo Cosquín o ella es otra ciudad? Punilla... Funilla, Funilla. Eh, a unos 15 minutos en donde vos de, es como una calle excéntrica eh, que serán unas 10 cuadras que es un mundo de gente y en el centro de esas 10 cuadras hay un ingreso y haces más o menos unas 10 cuadras para adentro y ahí ya te vas encontrando con todo el lugar o sea es, eh, es o sea tenés que ir preparadito más allá del montaje que tiene todo este festival el paisaje no no el paisaje te decía alucinante, ¿no? es alucinante eh, y el también el paisaje de, de, de la gente eh, que está yendo no son 10 cuadras de gente por todos lados eh, parece viste esos mercados persas eh, <risa> en donde bueno vender conseguir de todo bueno una cosa así y, y bueno y después cuando ingresas se va depurando todo hasta llegar al ingreso en donde bueno nosotros teníamos una entrada distinta porque éramos prensa pero eh, era muy mucho más tranquilo pero sin duda eh, la gente que iba disfrutaba del show disfrutaba de un espacio libre un espacio grande como para poder eh, disfrutar y ver lo que querían poder, había patios de comidas adentro de, de, del lugar o sea era un lugar muy lindo Un escenario eh, eh, alucinante, el Pepsi, el principal, pero todos los demás también tenían lo suyo. ¿eh? O sea, no era que era solamente uno. No, no, no. Tenían toda la posibilidad para, para ver algo distinto. Y sobre todo, como decías vos, eh, bueno, pararte y mirar alrededor y ver todo ese paisaje te llenaba. Todo el tiempo de hermoso ¿Qué bandas hubo? ¿Tuvimos notas con bandas? Tuvimos bandas, eh, notas con todos. Estuvimos con Babasónico, con Los Decadentes, con Labriso, con Pez, con Leiva. Eh, con Non Palidece con... a ver, ¿qué más me falta? tengo un montón más, bueno, no me acuerdo la semana pasada pasábamos un par ya sí, de Babasónico, Babasónico. sí, estuvimos con todos eh, la verdad que nos atendieron muy bien eh, había, les cuento, estaba el escenario principal eh, en un espacio grande muy amplio atrás estaban los camarines atrás había un patio Que eran patio de artistas, en donde la gente podía estar ahí, los artistas salían y daban vueltas y daban las notas correspondientes. Estaba la viola, había distintos bares, eh, distintos eh, como carpas, carpas sí. que estaban totalmente armadas. y un poquito más atrás estaba la zona de prensa en donde eh, tenías bueno el wifi correspondiente para trabajar cargadores y ahí iban los músicos a dar su conferencia que ya le vamos a mostrar fotos imágenes en nuestra página no pero sinceramente eh, era complicado cuando tenías que ir al escenario a prensa al escenario a prensa todo bueno eso una vez lo haces pero cuando tocan 10 bandas claro, eh, te volvías loco y bueno era bastante complicado y eso hacía que te perdías muchísimas cosas por ejemplo, en el escenario principal tocaba Calamaro o cerraba Calamaro y en el escenario Movistar cerraba No Palidece y, y en el Pepsi eh, no sé, Carca, ¿entendés? o sea, era algo... que tenías que ir a muchos lados y no había manera de, de hacerlo. Aparte, el cansancio era grande. Cuando tocó Andrés se largó a llover y bueno, terminó todo el, el show eh, lloviendo. Yo me tuve que ir para atrás, para el espacio ese que te digo de comidas, en donde eh, lo vimos junto con la Berizo en el medio del campo, Eh, con una sombrilla. Así vimos el show de Andrés, la, la última parte, porque fue impresionante. Pero bueno, fue muy interesante. Estuvimos con Salta a la Banca, eh, estuvimos charlando con la gente de Salta a La Banca, estuvimos en la conferencia de prensa y después charlamos un poquito. Nosotros ya habíamos estado en el estudio antes de una parte, ¿te acordás? Entonces me había quedado una pregunta pendiente que se las hice después a los chicos aparte. Pero vamos a escuchar lo que decía en la conferencia de prensa. Presten atención, es muy interesante lo que cuenta. Creo que lo que pasó con los últimos dos discos, con Visceral y con Copla también, es que el momento en el que ya estamos grabando el nuevo disco, sentimos que hasta se pone medio obsoleto hasta para nosotros, ¿viste? Entonces como que también de alguna manera, si te das cuenta, ponele, la mayoría de los temas fueron grabados con una sola viola y, y en gran parte de ellos yo me cuelgo la guitarra, lo que ya indica que evidentemente le fuimos buscando otra coloratura. Después nada, algo que es clave, que es, es buenísimo también decir... Eh, a priori y ahora para empezar es que lo que pasó hoy con Juanjo Gaspari sea probablemente algo que va a repetirse durante todo el año obviamente Juanjo está tocando con Jóvenes Por Dioseros y con su banda ya así que a veces se va a poner medio complicado para que venga a tocar pero bueno, en la gran presentación de gracias del próximo disco este, seguramente venga a tocar y seguramente en los grandes conciertos va, va a estar siempre Juanjo vamos a empezar a hacer todos los shows a dos guitarras que eso es algo que, que no hacíamos y... Y nada, naturalmente, como te digo, como que hay un momento en el que se pone muy obsoleto. Eh, va a haber muy pocas similitudes entre lo que se viene, que ya estamos terminando de grabarlo, y visceral. Capaz que va a haber algunos puntos en común, pero que tienen más que ver con, con la, no sé, con la dialéctica, por ponerla de alguna manera, y no tanto con el audio. ¿Para qué lo No, nada, o sea, no, es algo que... como que generamos algo paralelo a, a lo que es el, el, el audio del rock nacional fuimos para algo que tiene más que ver con el indie anglosajón eh, por momentos suenan activos de Queens of Stone Age por otros momentos cosas de Kings of Leon por otros momentos algo medio sublime la verdad que estuvo encarado con, con, la, con, con desde esa perspectiva ¿no? de empezar a a, a a transitar sobre otros audios que tiene que ver un poco también con la representación que estamos nada transitando ahora con lo que estamos escuchando ahora Y, y también el, el, esto de corrernos de, del convencionalismo, ¿no? Lo vi el otro día a Andrés y para mí el genio de la canción es Andrés, va a ser Andrés toda la vida y está bien que esté Andrés, está bien que Andrés venga y toque acá y, y está buenísimo que vengan las pelotas, que es una banda de nacional de la puta madre, pero me parece que como vanguardia estamos obligados a, a darle un a darle un cambio de rosca al asunto y me parece que bueno el bordo ha dado un puntapié brillante con su último disco Y nada, no, estamos intentando que con el próximo disco generar algo más o menos parecido. Se nota también de la gran piñata de esa otra banda que bueno este año no estuvo y desde el audio también notoriamente está tratando de hacer algo muy distinto a lo que se escucha normalmente. Sí, es un poco más vertical el disco este, viste. Como empezamos a laburar con Vázquez, Ale Vázquez, eh, que es un genio, o sea, si fuera por mí, ya ahora firmaría que labure con nosotros de acá hasta el último de los días y nada, también a él se le ocurrió laburar con Ale Kurz, así que hay una coproducción y, y Ale es como un poco más vertical en eso, Ale en muchos sentidos te pide que seas mucho más contundente como que le cree mucho a la coloratura de las canciones y te dice, me parece como está sonando esto estaría bueno que seas un poco más directo, o sea, soy un poco más vertical, como que se nota, se nota en, en, en, en muchos esbozos eh, que nada, que básicamente la, la intransigencia es la misma, pero es un disco más más vertical desde ese sentido, o sea, no no, no, no no tan enroscado, también la coyuntura política es otra ahí, una crisis grosa, nosotros estamos haciendo dos temas que quedan afuera del disco que tienen que ver con... Uno que tiene que ver con corporaciones y otro con el ascenso de la izquierda y que no llegamos a terminar. Así que que nada, seguramente con esas canciones hagamos algo de acá a unos meses. Estábamos pensando qué podíamos hacer, pero, pero es un disco que tiene un par de expresiones que indican que de alguna manera estamos en contra de este sistema que justamente es el que está presentando una crisis ya básicamente ineludible en esta coyuntura de la que te hablaba. Uh -huh. A mí me parece tremendo, a mí, yo en realidad quiero quiero que nos digan qué pasó, o sea, me, me desespera que no aparezca nadie que nos pueda decir qué pasó Estoy harto de que con la teoría de la futbolización quieran seguir culpando a los pibes, estoy harto porque no puede ser O sea, después de 10 años no han cambiado las cosas claramente, siguen culpando a los pibes y a, a, a, a los comportamientos de los pibes cuando básicamente... Ahí. bueno, y esto capaz que es, lo que es lo que es importantísimo ¿no? que, digo, si nosotros no nos ponemos rigurosos en que el Estado fue el culpable de lo que pasó en Crobañón básicamente el Estado va a salir ileso permanentemente y va a volver a haber falta de controles falta de confiscaciones, falta de todo lo que sea, y vamos a seguir culpando a la juventud, van a seguir estigmatizándose los jóvenes, y me parece una locura eh, yo también me, me, me valgo de lo que dicen de, de las voces que se van escuchando, yo realmente de, de, Desconfío de... No, por, por haber ido a ver al Indio en los últimos conciertos y ver cómo la gente vela por su propia seguridad, como que estoy seguro de que no puede haber pasado otra cosa con ese pibe que, que haya sufrido un caso de, de, de despotismo por parte de las fuerzas. Pero nada, yo lo que quiero es... a ver qué pasó. En general me parece que lo que es importantísimo es ponerse de cara frente a, a esto que te decía antes, la estigmatización de la juventud, que nada, básicamente surge en un montón de escenarios, pasó en Cromañón, pasó con Mariano Ferreira, pasa con los Luciano Arrúa, pasa con, no sé, con los Solano, pasa, pasa permanentemente y me parece que nada, lo que está bueno también de esta vanguardia de la que hablábamos antes es que la gente nada, se está proclamando en contra de este tipo de cosas y es importantísimo sobre todo para la misma juventud. Bueno, estábamos escuchando eh, a Santi, ¿no? Lo que hablaba eh, en la última parte Opinaba sobre el caso Luciano Arruga Así es, Santiago Vicino opinaba sobre el caso de Luciano Arruga Que, eh, bueno, desapareció el 31 de enero de 2009 Y fue reaparecido ya su cuerpo sin vida El 17 de octubre del de, año pasado Le preguntaron en la conferencia Porque tenía una remera en donde hablaba del el caso arruga y también del otro lado de la, de la remera en la parte de la espalda que lo va, pueden ver seguramente cuando estemos en la página hablaba de eh, el tema callejeros entonces eh, y como él formó parte de cromañón o sea él este fue uno de los sobrevivientes de cromañón ...se puso esa remera... ...y por eso toda la gente en la conferencia de prensa... Eh, ...le pedía que opine sobre el caso, ¿no? Una banda muy comprometida políticamente... ...en diferentes causas sociales siempre salta a la banca... Uh -huh. ...y más que nada Santiago Sin ...siempre que pueda hacer mención... de alguna cuestión la hace eh, por una cuestión del ser sobreviviente es como que en todas las conferencias siempre le hacen una pregunta y él responde en una forma muy directa eh, también le preguntaron sobre el comportamiento del público en recitales y, y el estadio, no lo que era tocar en un estadio así eh, y, y bueno, era como que él responde en esta segunda parte toda esa, esa cuestión Decime. y también esto de Cromañón, digamos que hay una causa judicial y hay veces que quedan impunes diferentes autoridades, eh, las cuales deberían tener alguna sanción, algún juicio, alguna cuestión, para que esto no, no, no quede tanta impunidad, digamos. Vos sabés que más adelante, seguramente la tenemos la nota, eh, él habla, porque le hacen una pregunta sobre eh, qué opinaba de Chaval ¿entendés? Y porque, claro, los músicos lo adoran a Chaval ¿entendés? O sea, él, él dice, yo me siento... Eh, sí, sí, es una situación muy está porque claro, todos... o sea, mis padres lo adoran, claro, porque en un comienzo el chaval le da oportunidades y demás pero se confundió y tiene que aceptar lo que pasó y lo pagó con su vida también, ¿no? Sí, o sea, eh, eso no, no quita que tenga unas responsabilidades y lo que tenga que pasar, pase sin duda, ¿no? Eh, entonces, él hace ese hincapié y dijo, si no me equivoco eh, nunca me preguntaron esto y el gesto que tuvo eh, es increíble, lo van a poder ver seguramente en la semana lo vamos a ir colgando pero vamos a escuchar eh, lo que opina eh, el maestro Santi con, sobre el comportamiento del público en los recitales y sobre el estadio donde tocó ¿no es cierto? Eh, Santiago Aysin de Salta la Banca, esto nos decía A mí me pareció muy loco lo que viene el show del Indio en me pareció brillante no, o sea, es lo único Eh, ese, día fue un show, ese, ese día fue un show muy muy, muy heavy, porque nada, la verdad es que el clima no era el mejor, el clima no ayudaba con el audio, había mucho barro, era un quilombo todo. Pero lo único que por lo menos rescaté de todo lo que veía era que la gente está velando por su propia seguridad y eso es tremendo, ¿no? Como que yo creo que la juventud en general ha, eh, ha tomado mucha conciencia de, de, de, de ese escenario y básicamente del estado de las cosas, que no va a cambiar, va a seguir siendo igual. Va a volver a depender de nosotros, eso es lo que la gente ha entendido, que depende de nosotros, cuando no debería depender de nosotros. O sea, insisto con que es importantísimo y clave la condición fundamental es que hay que ir contra el Estado. No, más allá de que los pibes hoy puedan estar en sus casas nuevamente, me parece que lo importante es ir contra el Estado, porque si de alguna manera prospera que la siga pagando el perejil, va a seguir ocurriendo. como sigue ocurriendo a lo largo de los últimos 10 años en un montón de circunstancias eh, y me parece que, que en general ha, ha cambiado el comportamiento del público en varios aspectos eh, pero capaz que no sé, el empresariado siempre deja mucho que desear, que se hace muy difícil y como te digo el estado es lo mismo, ¿no? porque incluso me preguntaban por los 10 años que pensaba y, A veces voy a lugares que por más que a mí me den la garantía de que están bien, yo no puedo fiarme de que el Estado realmente me está diciendo que esa firma que me puse ahí eh, es verídica, es legítima, ¿entendés lo que te digo? Así que me parece que lo importante sigue siendo que nosotros dependemos a de nosotros mismos y me parece, un poco, me parece un poco jodido todavía. Pero nada, yo creo que hemos cambiado. Yo creo que lo fundamental básicamente es este lo, lo, lo que pasa en, eh, en un show como hoy donde tenés a tener a, a, a, a... hubo bandas tremendas en el que esta noche y la verdad que yo estoy convencido de que hay un contraste en relación a la ideología y a la... ...y a la definición de, de las culpas y de, de las responsabilidades que un en Cromañón y no me interesa. A mí me parece que lo que es importante es que nosotros podamos sostener, eh, no solo discursivamente... ...sino mediante las actividades y las participaciones, este lo que creemos que es que los pibes claramente son inocentes. Eh, ahora estamos esperando buenas noticias para, para Diego también. Son buenas noticias, deberían ser mucho mejores, Entonces, insisto, así sea una buena noticia que los pibes estén en sus casas, sabemos que la absolución todavía no fue, no, no, no ha sido eh, digamos, <coughs> designada y la verdad es que. asignada y la verdad es que es un poco jodido, pero por lo menos es una buena noticia que ellos puedan estar con sus familias nuevamente. Eh, tuvimos la suerte de estar tocando con Juancho y, y Elio en Mar del Plata y yo a Elio lo quiero mucho. Yo Pocas veces en mi vida me, me ha atravesado un dolor tan fuerte como el que sentí eh, desde los ojos de él y de la primera vez que fui a visitar a los pies al final y lo quiero mucho y creo que por una cuestión de mera sensibilidad quiero acompañarlos, no, no, no, no me parece bien dejarlos solos Y la verdad que me pareció bien que en los últimos años cuando los pies tuvieron que, tuvieron que ir a Ceiza, a mucha gente se copó, bueno, incluso Germán por ejemplo, mucha gente se copó y, y los bancó, Andrés Calamaro que también ha estado tocando acá. Eh, nada, me parece que eso es importantísimo Pero también fueron muy duros los primeros años Donde mucha gente se abrió de ambas viste También seguimos viendo que cada vez que se cumple Que llega un 30 de diciembre Vemos que el periodismo nada, eh, Opina con una crueldad no Y con un cinismo Como si en esos años De De, de, de En esa tómbola a la que estábamos sometidos Hubieran dicho algo, ¿no? Hubieran dicho, che, esto no está bien, nunca nunca hicieron nada Y sin embargo hoy nada van y van contra los pibes Avasallando directamente El criterio popular Porque básicamente eso es lo que hace gran parte del, Un sector del periodismo que básicamente Creo que todos sabemos de quién se trata, ¿no? Que tiene más que ver con, con gran parte del mainstream Que decir y, y, y machacar a la juventud Porque de alguna manera es machacar a la juventud Subestimando lo que la juventud piensa Que claramente se ha, se ha sellado con el tiempo Que es que los pibes son inocentes Igual, eh, perdón, eh, no, no quería dejar de mencionar eh, este, que hubo do dos casos mínimamente que yo me enteré de músicos electrocutados en bares pequeños y supe de uno más que zafó y eso no, no trascendió a los grandes medios tampoco. Me parece que, con respecto a tu pregunta, que preguntabas cómo veíamos los lugares, me parece que nosotros velamos por nuestra seguridad, pero tampoco tenemos la responsabilidad de ser técnicos en seguridad y higiene como para saber... cuando una situación es peligrosa si no salta a la vista o sea, estos dos chicos murieron no apareció en las noticias yo no miro mucha tele pero no los vi y tampoco nadie se hizo cargo yo no sé en qué situación están está estos lugares en dónde tocaron este, si están asumiendo la responsabilidad o, o qué, pero bueno estos dos pibes no están y qué sé yo podríamos haber sido cualquiera de nosotros que transitamos el under años antes de estar acá no es que... Empezamos a tocar y ya vinimos venimos acá. La realidad es que hay muchos lugares que están en mal estado. se sí, de capitalismo y si no, ya se revienta se les viene un problema y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional nos falta la iniciativa del que suelen banderarse con el botín de los demás Por tal como tú canalizan con nosotros como lo han hecho con él Si vosotros representarais al pueblo No estaría entonces yo disparando la canción Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura Pero todo va genial Vuelan por dos marcos que balean en un barrio Si no salís a robar Son la renovación de la picana y la golpiza El neocorturador Extienden sin control la vieja metodología Del centro de detención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 Caga el mandamás en su bendita policía y lo sufre otro huachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. Un gran saludo para toda la gente de acá, Rock, todos sus escuchas y toda la gente que está ahí, trabaja en el programa. Y bueno, felicidades, y feliz año que viene, ¿no? Y esto lo dijo el señor el soldado. <risa> En la Rock estamos escuchando a Santi Aisín de Salta la Banca, ¿no? que es interesantísimo cuando habla. Tanto para escuchar los temas que hacen los discos como además eh, un discurso que tiene, una banda muy formada. Que, que militan desde el arte. Exacto y en el caso de Cromañón, puntualmente, cómo está sonando el teléfono es impresionante. En el caso de sí, Cromañón, ¿sí? Sí. lo voy a tener que desconectar, no, y lo, voy a, lo voy a poner tiene... en agua, lo voy a poner en agua. En el caso de Cromañón eh, es in... bueno, él habla muchísimo y no tiene problema en esplayarse ¿no? Y es muy rico porque como decíamos antes, viendo un sobreviviente tiene sí, lo... un derecho extra para la opinión. ¿no? Lo habla en primera persona, digamos. Exacto. Eh, bueno, pero la gente se puede comunicar con nosotros. ¿Por ¿Se dónde? puede comunicar telefónicamente al 48 64 0489 o al 4866 1095. Si se quieren comunicar a través de Twitter, lo pueden hacer en arroba rock de acá ok a través de Facebook. entrar a nuestra fanpage que es Rock de acá Mundial. Y si no, a nuestro blog pueden entrar en la semana para ver eh, los audios, diferentes entrevistas en acá Pues sea que bueno me está sonando absolutamente todo, lo voy a apagar, dame un segundito que lo apago todo porque no puede ser que esté así al aire, es una vergüenza, pero bueno no queda otra, que sé yo, es así la historia, ahí está, listo ahí se murió, saca el volumen, saca el volumen, no, no, eh, les decía bueno, antes de la tanda porque estamos eh, haciendo un poquito un break como para que, porque viene una nota, la nota sigue con Santiago en donde habla de algo muy interesante que O sea, habla en, en cierta forma De cómo transitaron el under Y el tema de, de Chaván, Que es lo que te había contado eh, Pero bueno, por una razón de tiempo Tenemos que esperar después de la tanda Pero quería contarte eso Que no se pierdan lo que dice Santiago Isín Porque es muy interesante realmente Es una opinión muy crítica Pero muy directa también Sí, tanto de Chaván como que de un próximo candidato A jefe de gobierno de la ciudad porteña Exacto Es sí, una opinión sí. bastante ácida Sí, así que bueno, estén atentos eh, Porque bueno, la opinión de Santiago pesa y mucho, pero antes bueno podemos ir una tandita y, y después seguimos con muchísimo más acá rock que tenemos muchas ganas de ir escuchando música. ¿Qué? ¿Qué pasa en la tribu? Los hombres cantan alrededor de un fuego y empiezan a contar historias. Y de esas historias nacen hombres peludos llamados chimpancés, monos, simios, que empiezan a saltar las paredes y se escapan de los lugares. Y así, inevitablemente, la única idea que tienen es armar una radio. La radio empieza a transmitir, los vecinos escuchan, se ponen peludos, cada vez más monos, cada vez más monos, cada vez más monos. ¿Qué pasa en la tribu? ¿Qué pasa en la tribu? La tribu. Encendida. Espacio Publicitario. Ya salió el número 21 de Revista Crisis. El HBC tiene la palabra. El banco se prepara para litigar en los tribunales e irrumpir en los medios de comunicación. Ojos sin cuerpo. Las cámaras de videovigilancia. El negocio de grabar por si acaso. Y además, la expansión de la frontera de los farmabusiness.